...de un horno ladrillero... ...y vamos a hablar del tema con el intendente del Pachiri, ...Rubén Müller, buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días buenos días a, a usted y a toda su audiencia. Eh, cuéntenos qué es lo que sabe de esta situación... ...antes de que se, se conociera públicamente... ...y en este momento, cuál es la instancia del proceso. Bueno, claro, bueno, te hago un reconto rápido del tema. Eh, a mí el jueves por la mañana llegó una familia aquí... Eh, ...bueno, al no estar la asistente social... ...que tuvo que, que trasladarse porque se le había enfermado la hija atendí yo en mi despacho a pedirme frazadas porque estaban viviendo en un colectivo en la zona en el horno entonces yo le dije que, que bueno que iba que ni bien llegara la visitadora la trabajadora social y vamos a ver la situación porque obviamente no podemos dejar que una familia con cuatro chicos seis personas vivan en, en un colectivo por más que yo le dé frazadas después se calefaccionan con otra cosa y vamos a tener algún problema eh, aún mayor así que este, como la visitadora no tuvo que viajar a Santa Rosa por la enfermedad de su hija, fui al señor comisario a informarle de la situación, a preguntarle si él sabía que había más gente viviendo en el horno, que, que, cómo estaba la situación y me dijo que iba a investigar y bueno, después de eso él, él se comunicó con gente de Santa Rosa, eh, vino gente de, de, de policía que trabaja, que trabaja en todas estas actuaciones, eh, vino gente del Ministerio de Trabajo de Nación, del Ministerio de Trabajo de la Provincia, de Fiscalía de General H, hicieron todo un operativo donde fueron a ver a ver esta gente que trabajaba en el horno y a mí me pidieron puntualmente que alojara 17 personas que alojamos en el albergue municipal y otras 7 que son las que me vinieron a pedir a mí la frazada, que no podían estar juntas porque los otros eh, los querían eh, trompear, agredir, porque habían venido aquí a pedir. Así que contratamos un... Eh, un una parte privada que se dedica al alojamiento, un alojamiento privado que está acá cerca de la localidad, en una casa quinta, y llevamos esos siete, y bueno, y los otros 17 los llevamos a, a vivir al albergue, obviamente se imagina viernes 10 y 20 de la noche, salir a buscar comida, las roticerías para 24 personas, eh, llevarle las comidas, eh, todo el equipo municipal ya con la, con la trabajadora social reincor reincorporada, trabajando para albergar a esta gente, eh, yo de, en verdad el operativo en el horno no participé porque bueno, me dediqué a, a tratar de darle la mayor comodidad posible a esta gente, tanto sea lo, los que estuvimos en el albergue como los que estuvimos en, en el alojamiento privado, así que... Este, Se desarrolló toda, toda la, la actuación, que no sé qué carátula tiene la causa, porque eso lo hizo policía con, con la gente que vino de Nación y Provincia, y bueno, al día de, de ayer domingo, esta gente que estaba alojada manifestó su, su inquietud, ya el mismo sábado de, de irse, el sábado nos visitó el secretario de derechos Humanos y el señor... Eh, Tato Bonino, de, de niñez y adolescencia de la provincia, de familia, y bueno, también eh, visitaron el lugar, charlaron con esta gente y le habían manifestado ya el sábado a ellos su intención de volverse a su lugar de origen, que es eh, cerca de San Rafael de Mendoza, eh, un pueblo que creo, un paraje que se llama Las Rosas, algo así. Así que dispusimos la combi municipal para llevar cinco personas, ya que esos siete habían venido en un auto, que no sabemos cómo es que pasaron los controles, viniendo siete personas en un vehículo, si vinieron por tierra, desconozco cómo llegaron aquí al Pachiri. Entonces pusimos una combi municipal para llevar esos cinco que no podían juntarse con los otros para no tener altercados, y una combi eh, que contratamos en una empresa privada de la calidad para que los acerque y los devuelva a su lugar de origen, porque así ellos quisieron, más un camión que les llevara todas sus pertenencias. Así que en el día de ayer eh, los trasladaron ahí a Las Rosas, tanto la combi municipal, que creo que llegó a las 22.40, y la combi privada a de 05 de del día de hoy, y bueno, el camión debe estar descargando las pertenencias de cada uno de ellos allí en Mendoza esa fue mi actuación claro. y rápido y suscito te, con, te cuento lo que, lo que pasó ¿no? Eh, ¿Ustedes no este horno lo tenían en vista? digamos ustedes sabían que existía como sí. elemento productivo en la ciudad por lo menos Este, este, horno, este horno viene funcionando desde hace años, el dueño es un hombre de aquí de Alpachiri que, que venía fun funcionando hace años, lo que pasa es que llegó llegaron eh, hoy ya eh, con toda ya la investigación más clara, eh, vino gente de Mendoza y todos fueron llamando a sus parientes porque los que han ido viniendo eran parientes y amigos y todo eso, entonces, bueno, dicen que acá era mejor condición laboral que la que tenían en Mendoza y, y por eso se habían empezado a venir, pero venían... Me imagino cómo serían las otras condiciones. <ríe> no, no quiero opinar sí. ni, ni emitir juicio. Así que, eh, Tato Bonino, le digo Tato porque, porque lo conozco, iba a comunicarse con las autoridades de Mendoza para que hagan el seguimiento a partir de hoy de, de todas estas familias porque realmente realmente, bueno... Y hoy los tiempos que corren nosotros no podemos permitir. De, de hecho, eh, ya el viernes me llamó la, la, la directora de la escuela que se había, eh, habían ido más chicos a anotarse por el transporte escolar. Hoy, hoy teníamos la actuación esta. O sea, esto estalló porque el señor comisario se preocupó el fin de semana para que esa gente no siga viviendo así, pero iba a estallar hoy porque nosotros hubiéramos ido a contactar cómo vivían y si había chicos para la escuela tampoco los podíamos dejar seguir viviendo ahí. En el pueblo no hay vivienda, pero usted imagínese que habían 30, trein personas en el horno, eh, de los cuales 17 chicos, mujeres, mujeres embarazadas, todos tenían un solo baño, o sea, había unas condiciones bastante precarias de vivir. Y y lo que le pregunto a Miole, sí. usted me dice que el horno estaba hace mucho tiempo, pero esta situación puntual... No, se, no, ¿se esta puede de hace calcular? muy pocos días, porque Ajá, esta gente vino pocos hace días, pocos días. También. Sí, sí, porque fueron... O sea, eh, este, esta situación se dio hace pocos días, y, y realmente... Eh, estalló por el tema de que, de que el cambio de temperatura y vinieron a buscar frazada pero hubiera estallado hoy porque hubiéramos ido a ver porque claro. los chicos no pueden vivir ahí o sea hoy yo creo que nadie puede defender que la mujer y los chicos vivan vivan en esas condiciones no, no puede vivir ningún ni los hombres tampoco pero pero bueno lo eh, eh, tenemos que tomar conciencia que eh, eh, para bien de las personas todo esto ha ido cambiando, que no se puede vivir como antes que todo el mundo vivía como se podía y eso te, eh, si se le reclaman a, al Estado garantías y un montón de cosas nosotros también debemos ocuparnos de que, de que no se viva más de esta manera en colectivos, en casillas y todo eso si bien la gente que trabaja en el campo, de hecho en mi actividad privada yo soy contratista rural, vivo, eh, cuando estoy trabajando temporariamente vivo pero vivo yo en la casilla con, con mi empleado O sea, nos levantamos, hacemos la tractoreada, la cosechada, pero esto, vivir eh, eh, chicos eh, y grandes, 17 pibes, eh, con un solo baño, que aparte era una letrina porque no era un baño, y bueno, tenían así unos lugarcitos en, en las casas de adobes que habían hecho donde se bañaban. Era todo medio comunitario y, y la verdad que deben estar, o sea, esas cuestiones hay que empezar a cambiarlas, ¿no? Bien, le agradecemos el contacto Rubén Müller y si quiere agregar algo más sobre el tema o sobre otra cuestión, lo estamos escuchando. No, no, no, simplemente, simplemente agradecerte que, que te ocupes, pero bueno yo creo que, que debe, debemos de, de, de tratar de, de vivir mejor, tenemos un país bárbaro y todos debemos de tratar de vivir mejor y esa fue toda nuestra apuesta, que esta gente realmente eh, esté viviendo mejor, esperemos que, que allí en su lugar de origen eh, encuentren la manera de vivir mejor. Y si vuelven a trabajar acá, bienvenidos, porque pero tendremos que, que darle mejores, mejores eh, calidad, quien traiga gente a trabajar, darle mejor calidad de vida. ¿no? Bien, gracias de vuelta. Gracias, buenos días, hasta luego. Era el intendente de Alpachirri, Rubén Müller, donde se encontraron estas 25 personas que fueron rescatadas de un trabajo no en negro, sino este, directamente en condiciones parecidas a la esclavitud, por eso la causa es, investiga una trata de...